Continuamos en La Venganza, Será Terrible, desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Les recordamos el teléfono 4535 4000 y el correo electrónico es dolina.infobae.com Esta carne está podrida, eh, nuestra no no habitual sección destinada a consejos de higiene para efectuar compras. Hoy, consejos para comprar carne picada. Nos uh. llaman muchas amas de casa y nos gritan, ¡ay, ay!, y cortan. <risa> bueno... Es un tema delicadísimo. Es un tema Yo no compro carne picada en lo personal, pero ahora por ahí a partir de lo que usted diga, puedo cambiar mi parecer. Eh, vamos a ver, es, es un tema eh, sabú, sí. verdaderamente. Dice, lo ideal es comprar el trozo, Epa. señora, y picarlo en casa, ¿verdad? eh uh -huh. O bien solicitar a nuestro carnicero Es decir, primero hay que poseer un carnicero mm. Hay que comprar un carnicero Pero... y ponerlo a nuestro servicio <risa> Y que tenga el trozo deseado, además e Efectivamente <risa> eh, Y le dice a su carnicero, señora Que la pique en nuestra presencia Que la pique a usted en presencia de nosotros Barton y Lespy Y este que habla Impresión pues no, Nosotros a ver vamos, ese, vamos a ver cómo la pica su carnicero Ese <risa> ese que dijo Barton recién Que seguramente cumple con eh, las expectativas Ah, me parece que entendimos Bueno, yo coincido con eso, ¿eh? ¿Eh? coincido perfectamente ¿Con qué? ¿Con el carnicero? Uno ve un, un pedazo de carne y dice, por ejemplo Quiero carne picada de lomo La mejor Mil dólares los 100 gramos no importa. Y la pica. Sí, pero eh, carniceros inescrupulosos hay que tienen la máquina de picar carne, sí. atención con lo que voy a decir, ya cargada y llena de carne picada de la peor, llena de garrones y de negronas, incluso de, de basura. Entonces, por una punta le ponen el pedazo que usted eligió. El lomo impecable. Pero por la otra sale lo que quedaba de antes. Claro. Y el medio kilo que le venden a ustedes se lo cobran 500 dólares. Claro. Pero la buena todavía está dentro Entonces, cuando usted se Hasta va... Hasta la pueden recuperar. La recupera el tipo de la pone y se la guarda para claro. él. Se la guarda. Es verdad. Así que usted exija... Eh, que que, técnico, la... que su técnico sí. ya que tiene un carnicero tenga un técnico en máquina de picar carne revise que la máquina esté vacía pero usted recomienda casi ir con un escribano a comprar carne bueno, picada bueno, esa es la tercera cosa eh, ¿quién no tiene un escribano? lo primero es el carnicero después el técnico y finalmente un escribano yo tengo siempre un escribano eh, en razón incluso de mi actividad amorosa. Pero lo escribiendo es lo menos amoroso Porque... que pueda haber. Pero no, acabamos de que... hablar del amor, del la... Me... la mujer que no te cree. Mm. Estás en la mesa, Nunca, ¿no? bueno, <risa> la verdad, nunca vi una mujer como vos. No te nunca. creo. No. ¿No me crees? No te creo. Escribano. Buenas noches. Le presento al escribano Testa, que va a certificar. Efectivamente, consta en actas que, que nunca había una mujer tan linda como yo. Nunca había una mujer tan linda como usted. Y realmente yo tampoco, le voy a decir, ¿eh? No ve, no se puede mandar a otro. <risa> Bien, pero volvamos a la carne picada sí, que es más o sí, menos tenés, lo misma. No, <risa> Dice la mayoría de los negocios, especialmente los supermercados, comercializan este tipo de carne previamente picada y envasada. Así que usted no puede hacer eso que dijo. Acá la tenemos, ya la picamos, ya la envasamos no. y ya la estampamos. Por ejemplo, en el supermercado, es una bandeja Sup blanca con un nylon y adentro y está, está. ¿Quién sabe qué le pusieron ahí? No pues lo no compro, saber. No compro. Bueno, lo compro si queda sin comer carne picada. No Dice, en cualquier caso, asegúrese de que la góndola donde se exhibe la carne picada en Venecia esté refrigerada a menos de 4 grados de temperatura, para eso deberá llevar un termómetro uh -huh. además de un escribano termómetro usted bueno eh, el termómetro ahí ratito, pincha la carne picada ¿eh? pero pincha así, mete el termómetro un ratito y lo espera pasa... Eh. Pasan los de seguridad del de supermercado, lo miran. Nada, no, ese, le estoy tomando, yo le tomo la temperatura a todo lo que voy a comprar. Pero escúcheme, el termómetro ese, ¿dónde lo saco? ¿Está debidamente esterilizado pero, pero es el que abuelos. uso yo, justamente. Sí, bueno, pero escúcheme. De... Justamente ayer andaba con fiebre el nene. No. <risa> Después y... usted por ahí no compra la carne y pincha otro y otro, otro. Eh, yo le tomo la temperatura a todo. voy a comprar un lechón, <risa> le pongo en las axilas. <risa> ¿Pero el es termómetro. importante en dónde? Porque vio que le ponen la manzana en la boca al lechón No, eh, algunos por comodidad le meten el termómetro en la manzana mm. No porque entonces usted está tomando la temperatura de manzana Que no importa Lo que importa es cuánto, qué temperatura tiene el lechón Y en este caso la carne picada Y si tiene que comprar chorizos, también muchos chorizos Le va pinchando de a chorizo uno Chorizo por chorizo O los puede poner todos juntos, vio, con los pinches chorizos Que va clavando varios sí, a la parte Pero parrisa. ¿cuánto mide el termómetro que tiene usted? Es un termómetro pagoloso. Dice que hay un termómetro al costado de cada góndola. Yo nunca vi un termómetro al costado de las góndolas. Yo lo que vi es un aparato especialmente diseñado que tiene una cantidad de bolsitas de nylon que no la puede sacar. También habrá visto changuito, Guiletti. Ven, acá dice, otro consejo, no compre paquetes sucios. ¿Quién va a comprar paquetes sucios? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Paquetes sucios tienen? <risa> Son cosas mías, dice el mismo. <risa> Hay mercado para todo, ¿no? Eh, dice, o que presente huellas de golpes o roturas. Eh, y la carne picada más golpe no puede tener da, Y más roturas tampoco Si la carne picada quiere decir eso Que está muy rota señor Bien. ¿Cómo lo voy a vender carne picada sana? ¿En qué cabeza cabe? De por sí la carne que se vende es, eh, Está rota, es una claro. vaca Tajeada, es que, cortada, empaquetada Está muy rota, ah. la han hecho de todo Disculpenme <risa> <Ay>, Esa pobre, <risa> pobre vaca ¿Está roto? Ya viene, sí, sí viene roto. tenemos un negocio que vende cosas rotas. ¿Mm? Eh, se llama eh, Casa Taroto. <risa> Todos somos especialistas en cosas rotas. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, sí, me acerqué a este lugar porque sí. me interesó, primero por la originalidad, la verdad, los quiero felicitar. Muchas gracias, ¿eh? y Disculpe si no lo doy la mano, pero... Tenía el termómetro recién. Eh, los artículos Los artículos que venden aquí, supongo que serán más baratos, son de segunda selección. Eh, quién sabe algunas cosas rotas son preferibles a las que todavía no se rompieron mm. porque yo necesito anteojos. incluso acá viene gente con cosas que no están rotas a que nosotros bien? se las rompamos no es cierto y <risa> sí, porque le da le da un carácter de que están usados que claro. está dañejo usted quiere algo que ya esté roto o vino a ah, que usted ser... está... no dijo se quiere hacer romper algo <risa> no si... Sí, sí, porque sí. son dos secciones lo que ya está roto Eh, lo atiendo yo mm. y si quiere que le rompamos algo yeah. <risa> está el ingeniero garylo sí. <risa> que sí que atiende esa parte de negocio no a mí me interesaría si me rompen el si tengo... ya va señor un momento yeah. Estamos atendiendo sí. al señor. Si tenemos un poquito de paciencia... La, vamos a, a sí. complacerlos a todos. Sí. Porque hay artículos que sí. rotos, eh, parecen añejos, mm. adquieren mayor valor. Sí, Entonces yo, yo me compré una casa nueva, pero veo que cotizan ahora las casas antiguas. No, pero sanitivas. no podemos romper una casa. y Pero le podemos eh, pasar una pátina de podredumbre al señor... <ríe> Una pared, por ahí podemos dejar un poco el ladrillo a no. la vida. Pero, pero, pero si me rompen un espejo, por ejemplo. ¿Lo trajo o se lo tenemos que ir a romper a su casa? <risa> no, eh, no ese, es para, para mí más cómodo si vienen a casa. Sí, sí. ya lo creo. Pero, pero que, <risa> claro pero mire si todos fueran de sí, su parecer. Claro. Tendríamos de casa en casa rompiendo cosas. Sí, claro. Cuando termina el día, imagínense... Claro, pero a mí me lo recomendó ¿Quién se lo recomendó? Porque mi, mi vecino, porque a él le ah, lo rompieron. No... ¿Cómo se llama su vecino? ¿Cómo no llama vecino? <risa> aquí, Ahora me quedó duda. Tenemos un registro. Al eh, Alfredo. Alfredo. Alfredo Cátulo. Cátulo, sí. ¿sabe quién es? No. Con razón. Yo le vi cara de que era vecino de Cáceres. Sí, son todo del mismo barrio. Sí, se van un barrio que tiene la entrada de un arco. Sí, sí. Es capital nacional de la rotura. Eh. Sí, de las cosas rotas. Uh -huh. Capital nacional de lo roto. está El municipio se dedica a romper las calles, inclusive. Efectivamente. <risa> <risa> Con gran éxito. Sí. <risa> Señor, eh, ¿rechace carne de color verdoso? Sí. <risa> Amor, lo nuestro no puede ser. <risa> Soy Margarito Tereré. <risa> como carne de color verdoso? y Sí, porque y, ya, sí. Está, ya está media putrefacta esa carne. La carne, eh, perdón, usted así como carnicero. Sí. Le presento mi carnicero. Sí. ¿Cómo le va? Sí. Eh, Como carnicero, eh, ¿me puede decir por qué se pone verde la carne? No, es una ilusión óptica. Mi carne... ¡Apócheme! No, Miren lo que dice es esta bandeja. Está gris, eh, parece el pelo por qué, esofóbico. ¿Por qué usted le pone... ¿Por qué le pone papel se lo fan colorado a las lamparitas de esta carnicería? Es para hacer eh, más íntimo el ambiente, invitar a la gente... A, que puede inspirarse para cocinar las carnes que vendemos aquí. Sí, yo, yo tengo un de, carnicero de confianza. Yo señor. solo le digo una cosa, yo cuando entré, el aire está viciado acá. ¿eh? El aire está el vicioso, carnicerio. efectivamente, tiene razón lo que dice. Está ahí. como un olor a bombado acá adentro, sí. qué sé. ¿Le parece? Sí. Lo que pasa es que se nos cortó el agua, mm. y, pero la carne está impecable. ¿eh? Además, usted sabe que la carne ahora veo que los vinos añejados eh, adquieren un sabor interesante los quesos sí, fermentados sí, no, wey, eh, no pero, el yogur la carne yo hago una empanada con esta carne picada y de verdura directamente en <risa> el color que tiene usted experimente nuevos sabores nuevas sensaciones el otro día ¿sí? hice una empanada con la carne picada que usted me vendió y se me escapó <risa> ¿Se le escapó por el repugn? Sí, Desde no el... sé. Eh, mire, yo tengo un carnicero. Mire, mire la confianza. tira de asado que tengo acá en la mano. Esto es una cosa de loco. Es una tira de asado, yo Realmente. creo que era un echarpe. <ríe> es el color de la grasa, anaranjada es. Eh. Ya no es ni amarilla, anaranjada. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Soy un inspector que acertaba a pasar por aquí. Y escuché la conversación y se me hace que usted está haciéndose acreedor a una multa o alguna cosa así. discúlpeme No sé por qué lo dice. Yo soy un vecino, soy cliente de acá. Vi que entraba un inspector y decidí entrar. Sí. Yo estuve el otro día y el señor me quiso vender una bandeja de carne verde llena de moho, de musgo, de líquenes. Qué suerte que estamos nosotros los, los inspectores <risa> para poner a esta gente a buen recaudo yes. entre rejas que es de donde deberían estar. a ver Eh, Muéstreme el mondongo <risa> Mírelo Ábralo usted mismo Es una toalla una esto toalla, una, toalla, una toalla sucia ¿Quién se <risa> estuvo secando? <risa> Esta me la piden en el hotel Acá de... Sí, pero púnteme, ¿Qué esto es la, la, en la montura de, de... Sí, el recado más sí. Señor, acá la gente come lo más bien de mi carne Hace años, yo tengo 20 años de trayectoria Aquí en el sí. pueblo Algunas de las piezas carnias que hay aquí eh, Debutaron con ustedes Y a es ver, la primera la... vez que tengo un incidente así El señor me dice que había la y carne Pídale milanesa, va a ver Me da milanesas eh, ¿Al señor eh, le gusta de nalga? Al señor... <risa> <risa> Dejalo tranquilo <risa> Me gusta ha llegado el caso, caballero Pero no estamos hablando de mis gustos Sino del respeto por las leyes pero Sea qué... que me guste de nalga O de costado ¿Pero pero qué quiere que le muestre? Milanesa, la milanesa, la milanesa Mostrame la carne para milanesa, a ver Ahora va a ver, mire lo que son uh, qué Plantilla de zapatilla parece Lamentablemente voy a tener sí, que clausurar sí, sí, sí, sí. esta posibilidad. Señor, discúlpeme, pero aquí el pueblo se va a quedar sin carne entonces. Porque no, señor. todas las carnicerías de este pueblo son de mi familia. Escuche, mire mire la puerta. mire Inspector, mire la puerta. Los perros no quieren comer la, la los huesos que hay en la vereda. Sí, los perros ustedes le tiran medio kilo de carne y salen corriendo. Bueno, lamentablemente, eh, tus hazañas han terminado. ¿Cómo era tu nombre? José María. José María, eh, tus hazañas han terminado. Eh, ¿Pulgarás tu culpa sí, sí. con 20 años preso? El carnicero José María pagó sus culpas. Él está ahora en la cárcel de Sincín. El vecino que entró detrás del inspector puso una empresa de venta de yogur y vive en Minnesota. <risa> Qué suerte eh, que están los inspectores. Yo enseguida, cuando veo una irregularidad, enseguida llamo al chancho y le pido que me protejan. Que me protejan. ¿sí? Esto empezó... Con, eh, con un escribano, con un técnico, con los termómetros, y terminamos con inspectores como usted, que me llevaron 20 años en la cárcel. Usted sabe Has cómo cumplido. la pasé yo, ¿no? Espero que te, que te hayas arrepentido de lo que hiciste. Ahora me puse y culpeme, una verdunería. Yo soy el vecino, estaba escuchando que ustedes se reencontraron después de 20 años. ¿Sí? ¿Me puedo sumar a la conversación? Yo todavía tengo rencor, estoy rencoroso. No olvidé. ¿Quiere tengo? que le demos 10 añitos no. más? <risa> a ver qué tenés para decir ahora que ando vendiendo verdura. La verdad la que después ahora, de ¿no? todo este tiempo me di cuenta que la carne del señor no era tan mala. y sí. Instalaron eh. otra carnicería que después sí, de encima. Peor. Sí. Era peor. Y al final, eh, ¿te, ¿te puedo tutear a José María? Sí, tuteaba. Te tutear, extrañábamos, ¿verdad? José María. A veces nos juntábamos con el señor a tomar mate. <risa> y él me decía, Chancho, ¿te acordás sí, de José María? Sí. Y yo le decía, eh, ¿Roto? ¿Roto? Sí. Y también, nos acordábamos mucho de usted. Últimos consejos para compre, eh, comprar carne picada. Dice, no olvide que... ¡Uh! No. Guarde de inmediato la carne en heladera. Sí, señor. No puede oh. perder la cadena de frío. ¿Y por qué? Porque se calienta. No, ahí es donde las bacterias hacen su agosto. Yo lo que le, lo que le voy a decir a usted como carnicero, hmm. es que tenga cuidado porque... Eh, el picar carne es una tarea eh, muy peligrosa. Sí. Muy peligroso Un carnicero que yo conocía, que yo conocía, ¿cierto? Tipo, metió la mano, ¿no? Eh, él, a él le gustaba hablar con las eh, señoritas que venían, ¿no es cierto? Digo, sí. como es? ¿Qué tal? ¿Qué quiere, señorita? Eh, la, la no la sé, socherona. un chorizo. ¡Ah! Sí. Eh, <risa> Y dice, carne picada, ¿no es cierto? Y él la miraba y metía la mano para empujar. ¿Vio cómo es que la carne picada? Vos metés en la sí, máquina. Sí, pero hay que estar muy atento porque la máquina no para. Tiene que estar atento, ¿eh? Mirá que ya, se llamó todo. Ya, El tipo ya. metía la mano ahí y en eso, hablando, una cosa, sí, que sí, tal, sí. como le va, como se llama, la máquina le calzó la mano al tipo. Uf. Le calzó la mano y se la empezó a picar. Y tira tira para adentro y la sí, máquina, ¿eh? De un no es, no es no. que vos haces así, tira para adentro y el tipo... Una turbina. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y qué, qué le quedó? empezó a ir. ¿Y, y el eh, tipo que gritó? Gritó y dice, uy, dice... ¿Eh? Gritó, ¿no? No sabía ni qué decir. <risa> <risa> uy, dice, este... La mina lo miraba, mira, ¿no? La lo miraba. Un tipo que había ahí saltó sí. el mostrador... Sí. Y se dio cuenta que había un inconveniente Que ya había quedado... Sí. sí Y aprovechó y se afanó <risa> kilos de asado Pero no, y, y no, no lo agarró Porque hubo sí, casos hubo de gente que... un tercero que, que, empezó que empezó a tirar, no, empezó hay a tirar. No, no hay que tironear ¿Para qué? No hay que Para que fue eh, la famosa desgracia en cadena Claro No, se tiene que aferrar al que... Que o sea, cuánta gente... Se agarró, se emperró el que lo fue a salvar Claro Y la máquina lo chupó primero al carnicero <risa> Que lo último que quedó fue una mano que hizo así <risa> decía chau eh, como diciendo chau y no. después el tipo que iba segundo dice pero no lo quiso salvar otro para eso eh, y otro y otro y otro mm. en eso eh, ahí fue donde yo entré sí. que eh, me imagino el cuadro que ahí, le digo, ¿me va puso el tacho del otro lado y no no no no le digo tipo me va a atender no me va a atender <risa> me dice no yo no soy el carnicero dijo el tipo mientras desaparecía <risa> Y por suerte, por suerte cortaron la luz. Vino un muchacho ya, ya habían sí, pasado como 15 Eso es lo que hay que hacer. Habían y pasado como quince mmm. y vino el vecino y dice, ¿por qué no le corta así? Y el pan dice, ¿por qué no cortan la luz? <risa> era por... para agarrarlo a piña al vecino. Eh, que lo ve lo quería el último, el sí, que en ese momento sí. estaba entrando, dice, te salvaste. <risa> <No> te... <risa> <risa> Con la marito <risa> que hacía. Pero desde aquella gesta somos la capital nacional de la carne picada, así señores. Es, así es, pero eh, tiene, igualmente usted es carnicero, tiene que tener mucho cuidado con la sierra para cortar oh, la, la de la tira, la de, la tira ah, raza, es la de la costeleta. Oh, oh, oh. Oh. Oh. Sí, también anda charlando, es complicada eso. Yo tenía una carnicería que eran dos socios. ¿Cómo que ¿Cómo lo... va a estar al aire esa sierra? Algunos por jugar, los hijos de los carniceros, yo he visto que le sacan punta a los lápices del colegio. ¡No, peligrosísimo! Con la sí, sierra por... del carnicero. Le dije, un día, escúcheme, con esa misma sierra usted me corta las costeletas que ya me las voy a comer. yo claro. no. Anda a saber qué hizo su hijo con el lápiz. ¡Claro! Y también eh, es que anda feteando cualquier cosa por ahí con eso, las cosas que uno precisa cortar en el hogar. Incluso como pasó en el caso de este pobre muchacho, el mismo carnicero. ¿Cómo el mismo carnicero si ya estaba hecho carne picada? El, eh, no, digo, pero no el otro. Ah. El que compró. <risa> <risa> También empezamos a... Cortar costillas. ¿Conté, en corté, feta. Corté? ¿Y le conté el otro día, creo. Sí. ¿Sí? Cortó en el tipo. <risa> ¿Cómo se va? Era era un sí. tipo muy terco, era cabeza dura. <risa> le dijimos, mire... Eh, <risa> este veronese, le digo, mire que si usted sigue así sin mira se va a cortar por la mitad veronese <risa> ah, que ya que me ha cortado por la mitad me la, me la, me la, se cortó por la mitad y pero perfecto de haber perfecto cortado perfecto, quedó incluso él para disimular sí. Sí, siguió medio caminando así <risa> para el otro lado del mostrador y se abrieron dos mitades perfectas recién en la vereda se abrió <risa> porque venía medio apretándose Como Pancho Ibáñez. No, además como llevaba puesto cinturón. Fue claro, Manifes. lo ayudó ese. Este, y al final quedó en dos mitades. ¿sabes? Ahí hay que agarrarlo inmediatamente y pegarlo. La sí, única sí, forma de no, que... pero no. Vero y Nese <risa> eh, Pero también hay que tener mucho cuidado. lo carnicero eh, tendría mucho cuidado. ¿no? Y sí, es un oficio riesgoso y eh, por eso es que la comunidad nos quiere y nos apoya todo el tiempo. ¿no? Efectivamente. No sí. como usted. Oye, no me trate así. Más como usted. Pero bueno, el resto del pueblo si sí nos quiere mucho. Eh, muy bien. Y ahora hay una carnicería modelo en mi, en mi barrio que te mata la vaca y directamente para evitar para esta cosa fresca. que esté bien fresca. Ah, claro. uh -huh. Tiene atrás tiene la parte de atrás un pequeño corral. Ahora, un campito, ah, no sé si lo tiene ahí. Muy buena, y buena idea. Dos pases, señora, te dicen que al somese y se qué vaca le conviene. Y dice, hágame sonar aquella, dice. Sí, Hola, qué feo, por ahí la vaca lo mira. Sí, se vio que la vaca ves? te mira sí. como Rolón cuando canta ruby Sí. Y, entonces te da lástima. Qué claro, mira, y... mira como diciendo desgraciado, ¿por qué no le quite otra? Sí. Eh... Y entonces la señora dice, máteme aquella y va el carnicero saca el revólver. No. Amigo, pero, pero no pone un telón, algo, no, un biombo. No, Así para que la, la vieja se dé cuenta de lo que es la vida. Y entonces pues con un cuchillo la corta y dice, "¿Qué parte quiere?" "Ah, deme medio kilo, medio kilo no molesto." Y chao. Y, y esa vaca a la tiran. Wow. Es lo más asqueroso es que ella desperdicia. La desperdicia eh, ¿eh? La mucho. La desperdicia, sí. Y las vacas que van pasando como en una pasarela. Van pasando ¿O? efectivamente como en una pasarela, número 14 Aurora. <risa> Y ahí dan eh, todas las características del animal. Y la el animal, elige. sí, sí, este es de la raza Hereford. ¿Y lo mismo hace con los pollos? Los, los con tantes? los pollos más también. Alguien presionó los pollos. Los pollos <ríe> <ríe> con los pollos lo dejamos que lo mate el mismo cliente. <ríe> es muy sanguinario. <ríe> sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál le gusta? ¿Aquél? Córralo, córralo, tranquilo. No, no, no, no, si quiere matarlo usted. El tipo oh, al principio dice que no, pero son todos muy sanguinarios. ¡Quiere matar! Dice, ya lo mató. No, dice que... A la vez es un pasatiempo ir así a conversar. Hay gente que... Ve, ¿Usted quiere creer? Después lo tiran al pollo. Ah, de puro gusto nomás. De puro gusto era. lo matan. Está no. para ir con los chicos, ¿no? Eh, sí, para que Écheme, vean también... ¿Le puede hacer que una pregunta a usted que tiene esa...? ¿Es verdad que cuando por ahí le sacan la cabeza al pollo, sigue caminando? Sí, es verdad. ¿Y a dónde va? mire ese. <risa> va con la mitad de Veronese a pasear. Y son los famosos pollos sin cabeza. Sí. Y se te, Aparece, te aparecen de, de noche. Eh, yo no creía antes, pero efectivamente vos le cortás la cabeza al pollo no se muere. No se muere porque... no tiene mucho cerebro. Eso. No considera el pollo que se ha muerto. No, no. Él no se da por muerto. ¿Y qué es lo que Entonces, le queda vivo, la cabeza o el cuatón? Le cuatro? queda vivo el corazón. Claro, cuerpo. pues el, el pollo tiene mucho corazón y poca cabeza. Sí, sí, sí es cierto. Este, y entonces vos lo matás y el tipo ni se da cuenta que lo matás. Claro. Tras no piensas. No cuenta, vos lo matás, le arrancaste la cabeza y el tipo... Pero inclusive dentro del horno ya tampoco se da en cuenta. En el horno tampoco se dan cuenta el pollo. Con eh, las papitas, eh, todo, ¿no? <risa> no lo percibe. Te lo comés y no se da cuenta, ¿eh? <risa> Bueno, lamentablemente voy a tener que cerrar. ¿Cierra ya la carnicería? Sí, no, no es la carnicería esto, usted habrá estado soñando. Esto es la, la casa de lo roto. Cierto, discútenme. Casa Taroto. Bueno, ¿van a venir a romperme algo a casa? Efectivamente. Sí. Eh, ¿Por dónde quiere...? Eh, ¿Cuál es la dirección? Curapaligüe. Sí. 2020, al fondo. Sí, sí, sí no imaginamos. Gente. vamos hasta el... sí. Siempre las personas como usted, eh, buenas noches. Sí. Hablando de cosas rotas, vamos eh, al noticiero. Con permiso.